con la primera canción, la que más os ha gustado a todos, vuestra favorita, el top 1. Titanic por Michael. Desmote. Olé, ja, ja, ja, ja. Era broma, era broma, chicos. La canción con la que vamos a abrir este top está en la posición número 10 y cuenta con 158 puntos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 Con 220 puntos tenemos la canción de... <risa>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 Yo soy un compa nada más Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa mientras es esa guau guau guau guau Hoy voy a hablarte De los youtubers Que te vieron crecer Y ahora sí que sí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 El boton del diamantino Ey, gracias por ayudar Pues tu has participao Aportando tu granito Eh, que te creías? Que ya se había acabado el top? Pues no, porque tenemos un par de menciones especiales!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 a ver que yo sé que es un villancico muy bonito que participamos todos los compas y que se os gusta y que es muy nostálgico y alegre pero a ver eeeh soy consciente de que esta canción no merece 26.000 malditos puntos es que es imposible entonces bueno